Y aquí es... Sí, eso es Perfectamente, eh, ratificado por los chicos acá y las chicas este... Bueno, ¿y de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música Perfectamente, aquí estamos nuestro mail gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y estamos emitiendo desde Radio La Azotea Eh, ¿Con quién hacemos este programa, Lara? En la operación Pablo Guso. Perfectamente, la locución Liliana da un esquí que pesó ¿Y quién más está por ahí? Yo soy Lara Perfecto, ¿y hay otro sujeto por ahí? Hola, abuelo <ríe> Hola, ¿y vos quién sos? Yo las sansoya Perfectamente Te bueno. quiero, abuelo, te quiero Yo también te quiero, te quiero este bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. Taiwai Metros. La otra oreja de mujer. Y esta cortina con Michelle, ¿no? De La Otra Oreja de Mujer. Eh, vamos a escuchar a un, una sugerencia de estrella desde Guanajuato, desde León, en México, que nos dijo de, del tema, eh, el mejor tema a la mujer, ¿no? Cantado por una mujer, por Amparo Ochoa, de la cual eh, hemos pasado varios programas, eh, temas de ella. Y... ...vamos a escucharla con una intervención... ...de la actriz malplatense Ana Juárez, La Negra. Mujer, Amparo Ochoa y Ana Juárez. En el año 35, el concilio de Nicea... ...determinó que las mujeres no teníamos alma. Recién Reciéndose siglos más tarde, en 1545... ...el concilio de Trento modificó ese concepto... ...y anunció que las mujeres sí teníamos alma...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 Oh! ...la otra oreja marplatense. Y estamos aquí este, a punto de compartir unos mates... ...con Ceci. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, muy bien. este ¿Vos? Muy bien, muy contenta. Este, te que... veo con la guitarra. ¿Qué viniste a hacer acá? Bueno, vine a compartir algunas canciones propias... Ajá. ...algunas canciones que me gusta tocar... Eh, sobre todo un repertorio uruguayo uh -huh. eh, Hay algo brasilero también y, Pero bueno, como guitarrista hoy estoy sola Así que como guitarrista hago canciones La guitarra es como mi aliada para crear uh -huh. No me dedico yo, a soy cantante y percusionista Pero la guitarra viene ahí a acompañarme en este camino De la creación de, de, de músicas propias Y bueno... Eh, lo que me gusta hacer tiene que ver con el folclore afro latinoamericano. Entonces hay ritmos, candombes, landó, música afroperuana, uh -huh. de hay reminiscencias brasileras, un poco de bueno, de folclore argentino también. Así que, bueno, había pensado ahí unas canciones para sí, compartir. Sí, pero hasta ahora mm. dijiste solo palabras. Uh -huh. ¿Y las canciones con qué empezamos? Bien, voy a cansear, Voy a empezar con una canción de Jorge Galemire, porque escuchaba al principio la voz de, de ahí, de un niño, ¿no? Una niña. Sí, de, de Lara de, y de, de Lara. Río. Ahí sí. va. Y esta canción, Jorge Galemire, se la compuso a su hijo uh -huh. en el año 83, en un contexto... Eh, ahí, candente en Uruguay y ahí va, tus abrazos que encendieron el corazón vino contigo la invitación al futuro y a la canción de tus abrazos de tus abrazos de tus abrazos Zungabas al oso amarillo Que por fiabo se negaba a dormir Nada tuviste para decir Pero el sueño quiso venir A tus abrazos A tus abrazos Sharon nada sería mejor quizás que inundar la calle de De, de abrazar la música sí. también, ¿no? Uh -huh. Está bueno, está bueno. Y, y estas canciones, ¿por qué las elegís? ¿Por puro placer? ¿Por, por el contenido? ¿Por qué? Sí, yo llegué al candombe en el año 2011, como a veces me gusta decir, o el candombe llegó a mí. Nos encontramos uh -huh. en la calle, ¿no? Porque el candombe es callejero uh -huh. y me acuerdo que... Me comentaron que había una comparsa, que se juntaban allá por la canchita de bomberos, ¿no?, sí. cerca del Museo Mar. Sí, donde y, estuvo la azotea, ahí. Sí. Claro, bueno, uh -huh. exactamente. Eh, y bueno, iba caminando y ya a lo lejos escuchaba los tambores. No sabía bien por dónde quedaba, porque yo vivo más para el otro lado, más para la zona sur, así que no solía ir mucho para aquel lado, y estuvo muy es una anécdota que me gusta recordar porque fue así, digamos la llamada de candombe, justamente la clave se usaba, ¿no? para, bueno comunicarse, uh -huh. y de alguna manera así llegué, yo escuchaba los tambores, a ver es por acá es por allá, bueno y llegué y, y no me separé más aprendí a tocar los tambores bailé en la, en la comparsa, en manoí y, y y después empecé a a escuchar el candombe canción, ¿no? porque el candombe se toca en, en las calles, pero también se hacen canciones ¿no? uh -huh. que están eh, inspiradas en ese ritmo. Entonces, bueno, ahí empecé a investigar y a, a escuchar música, a ir a, a, a ver en vivo. ¿no? Viajé a Uruguay, uh -huh. he tenido la oportunidad de tocar en el, la llamada del Patrimonio y, bueno, fue una linda experiencia y... Por eso elijo, creo que por ahí eh, contenido en letras no está, ¿no? El contenido social eh, no es un mensaje claro, pero sí ya es de por sí, ¿no? El candombe cualquier folclore latinoamericano me parece que ya es en sí, ¿no? algo sí, un, absolutamente. Eh, tiene uh -huh. algo que decir, ¿no? Esa resistencia de lo que fueron eh, nuestros ritmos, bueno, que son crecen acá a partir de haber llegado con los esclavos, ¿no?, uh -huh. donde ellos buscaron cualquier madera, ¿no?, algo para hacer sonar, para construir sus instrumentos y, bueno, y así sí. nacen, ¿no?, los ritmos. ¿Alguna vez eh, dijeron que la zamba, el tango, este, también nacen de, eh, vienen de, del África, ¿no?, uh -huh. Exacto. del África Negra sí, eh, está la MB, ¿no? ya en su nombre la Zamba, N, claro. sí, sí, sí. Este, bueno, y mandamos un saludo a Marisa y a Norita Cortinias, madre de Plaza de Mayo línea fundadora que está escuchando el programa y, y está Isa de la Plata que dice qué hermosa voz la de Ceci suena re, re lindo esa guitarra muchas este, gracias y con qué va a sonar esta guitarra ahora Bien, ahora si les parece les voy a compartir un candombe mío, justamente que se llama tambores, y cuenta un poquito ahí de qué va el candombe según mi interpretación. Tambores, vamos a tener que imaginarnos los tambores, que no están, pero suenan igual, ¿no? Así que esto dice así. Ceci Casco por la ¿Sí? otra memoria los latidos de esta música ancestral reviven en nuestros pies los tambores Encendida de tambores y una danza que no se apaga Revivan en nuestra memoria ancestral. tambores da re los tambores, ¿no? Y se oían, y, ¿no? Y, sí, uh -huh. sí. Y este, y con tu cierre eh, haciendo la percusión está, está bueno. Se, mm. Estamos en medio de un candombe, ¿no? Mm. Eh, candombeando. ¿Cómo haces para vivir de la música si vivís de la música o haces cosas para la música? Difícil es, solo. Uh -huh. Sí, no, no no, no, vivo solo de la música. Uh -huh. eh, soy docente de literatura, pero no estoy ejerciendo. Pobre. <ríe> Otra docente más. Otra. Y, mira, doy clases, soy profe de francés. Ajá. Uh -huh. Así que, bueno, me dedico a la docencia. He trabajado muchos años en escuela dando literatura. Uh -huh. Y ahora estoy con el francés. Y, bueno, y eso me permite momentos de creatividad, de crear canciones y sí tengo mi proyecto con mis canciones okay. propias. Después me gusta cantar. Tengo otros grupos. Sí, yo subgrupos. te escuché una vez en la Plaza uh -huh. San Martín, puede ser. Este, en, sí, en, sí. ¿Con qué? Cerca del monumento. Ajá. Hace poco. Sí, sí. Ah. Okay. Este uh -huh. y bueno. En, en, de plaza en plaza puede ser sí sí, sí sí, sí este y producís algún material en en las redes o en físico en los discos físicos uh -huh. siempre que presento en vivo las canciones con el cuarteto digo bueno voy a presentar las canciones que no están grabadas yo hago al uh -huh, revés claro. no, toco en vivo y no tengo el material pero tengo muchas ganas de ...dejar un registro. Tengo en YouTube, sí, tengo un video de un candombe mío... ...que se llama Muchedumbre... ...junto a Sebastián Tosola, que es un bajista de Buenos Aires... Eh, ...después junto a Jazmín Vétere ...que es una bajista que me acompañó en, en el primer momento... ...que sacamos las canciones. Eh, y la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un programa... Eh, ...que se llama Músiques... ...no sé si... ¿Lo has visto? ¿Lo conoces? Uh -huh. Músicas son... Ellos proponen la grabación de tres audiovisuales para dar a conocer y compartir la música de artistas de Mar del Plata y La Zona. Así que ahí también en la página de, del, de YouTube de la universidad, el canal de la Universidad de Mar del Plata, se pueden escuchar ahí estas canciones tambores está grabada ahí. Uh -huh. Bueno, y nos están escuchando eh, desde México, desde... Desde mm. la red de radios independientes próximas a Nueva York, en Colombia, en varios lugares de México, en Chile, en varios lugares de la República Argentina. Eh, así que el, el canal es de la Universidad Mar del Plata, ¿no? Claro. U Universidad mm. MDP. No. MDP. UNMDP. UNMDP. Bien. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, ¿y ahora con qué música nos vas a convidar? Uh -huh. A ver, pues vamos a irnos del Candombe, después vuelvo, siempre, uh -huh. porque el Candombe está siempre presente, pero les voy a compartir una canción que es un está inspirada en el ritmo del landó afro-peruano uh -huh. y se llama Transmutar. Bueno, y estamos escuchando la música del mar, de mar uh -huh. del plata, ¿no? De, de fondo. Es eh, verdad, y... yo digo, ¿sé yo aquí me gusta tanto el mar? No, no, gusta no, no, mar, ¿o? no, no. Eh, nos gusta el mar y aquí estamos escuchando como si estuviésemos en la orilla. Ah. Ceci Casco, entonces, por otra oreja. Bien, voy a hacer. No, me hiciste pensamos en el mar, hay otra canción que menciona el mar. La que ¿no? quieras. Eh, vamos con transmutar entonces. <usurra> Voy a hacer un fuego para apagar la tormenta que fue Suavidad, está buenísimo escucharte. ¿eh? Este, mm. bueno, y tenemos el, el lujo de, de compartir esta música en vivo y que suene tan bien. Y hay testigos, eh, oyentes que están, que están por eh, las redes de comunicación, están aseverando esto, que, que suena muy bien. Mm. Bueno, eh, ¿Un último tema antes de, de irnos uh -huh. a la pausa? Dale. ¿Cuál? Eh, uno más, eh, gotas, porque pensaba en esta idea, ¿no? De... Mmm, como... el lenguaje, ¿no? Lo importante, el, el lenguaje que es político, uh -huh. que conlleva ¿no? un, un poder que domina... ...o que comunica, bueno, cumple varias funciones. Y cuando hago canciones me gusta romper un poco con la lógica del de lenguaje, ¿no? Uh -huh. Como la canción que pasó, que por ahí, eh, desde la poesía, ¿no? Los poetas eh, van las vanguardias, sobre todo, muchos movimientos, ¿no? Siempre se intentó desde el arte hacer otra cosa, crear nuevas realidades, ¿no? Eh, Y entonces esta canción se llama Siembra gotas Cuando mencionamos, va, ahora que se escucha el mar Aparece el mar y aparece esta idea de Por ahí imaginar nuevas imágenes Imaginar nuevas imágenes justamente O crear nuevos mundos posibles, ¿no? Desde la palabra y desde la música, ¿no? Que acompaña estas palabras Siembra gotas Siembra gotas Celci Casco Por los oreja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 a leer algunos mensajes de algunos oyentes este bueno, Cristina de los Reyes que dice vamos por las 200 eh, firmas antes que se acabe el día eh, bueno, es un petitorio eh, que hacen Susan de Uruguay que está en el Gran Buenos Aires estuvo en Uruguay, ¿no? también este está um, Daniela de Hijos Oeste dice Hermosa voz que tiene la compañera, qué lindo escucharlos. Eh, está sufriendo el calor en, en el Gran Buenos Aires, eh, no se aguanta, pero vos disfrutando tu frescura, abrazo enorme. Así dice Daniela que no viene a Mar del Plata y se está acalorando por, por Buenos Aires. Eh, eh, está escuchando Vanessa Fernández de Hijas La Plata Ensenada. Eh, un saludo muy especial para, para Vanessa. Eh, está Carlos Ruggeri, el doctor Carlos Ruggeri, que eh, participa de, de la presentación del libro Historias Aparecidas, Relatos sobre Trabajadores y Trabajadoras Gráficas, Detenidos Desaparecidos, mm, bueno, en la Federación Gráfica Bonaerense. Eh, Walter Isaías, un compañerazo de, de FM La Tribu, también, que tiene Mundo Hormiga, que lo pasan por esta radio también, ¿no? Por, por la azotea, digo. Eh, Gabriel Cabrejas, nuestro crítico de Cabeceras, dice que viene a empezar con el amparo y luego cantar con casco. Le, la Jessie promete como autora y cantante. Acá nos preguntamos si la historia... ...ni sea Trento el 8M... ...la relataba la voz de Anita Juárez... ...claro que sí... Eh, ...felicitaciones por el, por el programa... ...Andy... ...de Hijos Oeste... ...que está en Chile en este momento... ...escuchando... Eh, ...Beatriz desde... ...desde... ...Mar del Plata... ...Tati Almeida... ...Madre de Plaza de Mayo... ...Línea Fundadora... ...también escuchando el programa... Ceci Celedón desde las Bibliotecas Comunitarias Unipuebla Tierra eh, está escuchando ahí en, en México Estela Bassi de Mar del Plata Laura de Buenos Aires eh, Estrella eh, Estrella de, de, de México, de Guanajuato que es la que nos sugirió el primer eh, tema que, que pusimos eh, Bueno, Sonia que dice ya saqué la radio que estaba escuchando y puso la otra oreja no y nos manda un cariño eh, están escuchando varios oyentes ¿bastantes eh, ¿Cómo? Bueno eh, entonces qué hacemos ahora Río? eso es. Pero sí eso es que. ¿Qué? Abuelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés? Feliz año nuevo, no, abuelo No, qué feliz año nuevo, estamos en marzo eh, Está bien, vos empezaste la escuela primaria y para vos es un año nuevo, ¿no? Sí Perfectamente, por supuestamente, ¿no? Este... Me encanta ¿Qué te encanta? Yo no escuché No, no escuchaste, bueno, entonces ¿para qué hablas? Este, ¿Cómo la conociste? ¿A quién haces? Sí Porque la escuché y además Nos conocimos ¿Por qué? Pues Ella hizo una obra de teatro El avión negro en el séptimo fuego Y este, nos encontramos ahí el, En el séptimo fuego ¿Cuándo está la de mami? No, no, bueno sí Sí, por ahí o más atrás eh, El avión negro que fue una obra Que dirigió mi viejo allá por el 69 el una locura, Una locura, exactamente. Eh, bueno, ¿me dejás con Ceci? Asado. Con... Eh, asado no. Este, estamos con el mate acá compartiéndolo. Sí, eso es. Perfectamente. Este, bueno, eh, ¿Me dejás, Río? No. ¿Cómo que no? Dale. No. Sí, dale, dale, dale. Eh, sí Perfectamente Bueno, eh, Ceci Casco eh, Una música que el saxofonista no se atrevió a venir sí, está, escuchando, está escuchando Bueno, un saludo a él también Hay nenes, me dice por ahí eh, Totalmente, estamos llenos de nenes Está Pablo Guso en la operación técnica Y en el material sí. didáctico también lo está, lo está cubriendo está Eh, los audios, ¿no? Sí. Me claro. encanta. Eh, bien, bien, buenísimo. Este, eh, bueno, basta, chicos, ya no es hora de estar jugando por acá. ¿eh? Este, eh, bueno, sé si eh, como música eh, estás tocando en algunos lugares, vas a tocar en algún lugar próximamente. Eh, Hay algunas fechas. Uh -huh. eh, la última vez, bueno, fue ahí en de plaza en plaza con uh -huh. el cuarteto. Y eh, ahora vamos a tocar, estoy tocando mucho por el sur de la ciudad, Alfar, zona Alfar, eh, en Fonda 13, que es, uh -huh. no sé si conocen, pero es un sí. muy bonito lugar. Sí, sí. Eh, eh, ahí tengo una fecha, este jueves, con, el, con Leo Rey, el saxofonista. Uh -huh. eh, vamos a tocar a dúo, vamos a presentar las canciones propias y algunas. El jueves tres... Jueves dieciséis. Jueves dieciséis, sí. ¿a qué hora? A las 21 horas. Ahí... Se come muy rico. Y... Sí, sí, ahí estaremos. Eh, no este El otro día fuimos a, a ver eh, Masculinidades, donde Pablo Buso, el, ah. el operador eh, psicotécnico del, del uh -huh. programa, eh, es uno de los actores. La tengo ¿no? pendiente, la... la, la... Sí, ir. Este, y si usted quiere ver a Pablo Buso desnudo, este vaya a ver Masculinidades. este No, una muy interesante obra, ¿no? Muy interesante uh -huh. obra con distintas historias que se cruzan y, bueno, está bueno, está bueno verlo. Uh -huh. eh, bueno, ¿Cuándo y dónde? En, no sé cuándo viene... El 31. El 31, ¿el 31 en el Club del Teatro? Bien. Bien. Bueno, a los que vengan a Mar del Plata, el 31 de marzo, ¿sí? Eh, pueden ir a ver Masculinidades, Éxodos, uh -huh. ¿no? Éxodo es el, el título principal de la obra. Eh, bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos, ¿sí? Bien. Eh, ¿Quieren escuchar Muchedumbre, esta canción que está en YouTube, Muchedumbre? Dale. Es una de mis primeras composiciones vamos a decir uh -huh. y la hice con un tambor piano de candombe y una melodía ¿tambor piano? ¿cómo es eso? bien, la cuerda de tambores se compone de tres eh, existe lo que se podría llamar la tríada, ¿no? hay muchos ritmos afro-latinoamericanos que como la, el huahuancó, la rumba cubana son tres tambores tocados por tres personas diferentes, ¿no? y ahí se va entrelazando y se arma el ritmo el candombe también. Son tres tambores, piano, chico y repique. El piano va llevando una base, es el más grave. El chico es como el reloj, va marcando un pulso constante. Y el repique es el, es el juguetón, ¿no? el que va improvisando, uh -huh. el que marca las entradas, las salidas, el que va haciendo la clave en la madera. Y y bueno ahí eso sucede en varios ritmos es muy interesante esa tríada y muchedumbre entonces nace así sin sin armonía no sin acordes y luego entre amigos y amigas fuimos armando lo que hoy es muchedumbre así una verdadera es... composición no exact... una composición colectiva colectiva exactamente uh -huh. sí bien así que vamos con muchedumbre habla un poco de la, la la rutina no a veces uno está sumergido en el mundo de las de la, de la urbe uh -huh. vamos venimos salimos y no nos prestamos atención no nos escuchamos no o esa vorágine que tiene la ciudad eh, va por ahí un poquito esta canción muchedumbre si sí, sí, casco por lo otro lado. Muchedumbre, caras que miran, van, vienen, van, se van por las que se han y así dentro. Pasos que marcan las horas de la ciudad y vuelven cansados para renacer del hilo que los teje, más caras que miran y atraviesan avenidas, caras que se esconden en uno un tiempo, tu rostro como un reloj que nadie oye. Así rutinas hay cuerpos anticuerpos del amor súbitos un tiempo que los domina más Qué, qué ritmo, ¿no? Hay que como percusionista, seguramente, este, bueno, dan ganas de escucharlo, ¿no? Es sí, como que la percusión se me mudó a, me gusta hacer percusión así cantando, improvisando con la voz. Sí, sí. Eh, dicen sí. que es el el instrumento más difícil, ¿no? La voz. Sí. Uh -huh. A mí me llevó muchos años eh, poder cantar. Hace poco que uh -huh. canto. Tres, cuatro años. Eh... ¿Antes eras percusionista nada más? Sí, o... sí. Ajá. sí toco, toco las congas, los tambores de candombe. Pero uh -huh. siempre me gustó cantar y no, no... No me animaba, me daba miedo, no me salía. Siempre tomaba, tomé siempre clases de canto. Y bueno, ahora estoy, estu estoy estudiando, ¿no? Eh, sigo estudiando, no se termina nunca. Pero... Eh, no entendía, porque claro, uno bueno, la guitarra pones el dedo acá, es difícil, es un instrumento muy mm. difícil, cualquier instrumento, ¿no? pero la voz tiene eso, es está en nuestras profundidades, entonces hay como que navegar ahí dentro de cada uno y cada una uh -huh. y ver qué pasa, por dónde, cuál, cuál, cómo ejecutar ese instrumento. Claro, ¿no? y no solamente por lo que por cómo lo instrument cómo manejas ese instrumento sino con lo que decís no sí. porque hay muchos cantantes que pasan eh, por la pasan la voz sin entender quién, quién están cantando ¿no? uh -huh. este... sí hay un discurso ¿no? sí. Sí, sí, sí, sí. y es muy interesante buscar esa identidad que uh -huh. quiero comunicar que quiero decir que quiero cantar uh -huh. que quiero contar Bueno, y ahora, ¿qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a contar? <risa> eh, una canción que se llama El viaje Y sabes qué? Me la inspiró una foto de mi abuela eh, Que ella a, los 15, a sus 15 años se tuvo que venir de España Viajó en un barco y, y fue un viaje muy sufrido para ella Porque en la adolescencia dejar sus amistades Su tierra, sus, uh -huh. su vida Y bueno, y hay una foto en la que ella está comiendo una sandía allá con sus amigas y está sonriendo, ¿no? Y siempre fue una, una foto que me gustó mucho. Y bueno, y además de sus anécdotas, todo, fui reconstruyendo y, y inventé, y me apareció esta canción que tiene una melodía que se asemeja o es cercana a, a los flamencos, ¿no? Ahí me dio lo... Uh -huh. Las, están ahí las escalas armónicas menores eh, y después insinúa el ritmo de la chacarera ¿no? como esta fusión entre la España y la Argentina donde se radicó y sigue viviendo todavía así que bueno, el viaje Ceci Casco por la otra oreja A ver si me acuerdo de la introducción. Si sí, no, la hago sin introducción. <risa> Miró hacia atrás la tierra que dejaba y del mar lloró, lágrimas de sal y de viento enredado, y su alma cayó, naufragó en estrellas que ni siquiera contaba para destejerar. Destinó su mar para olvidarse de sus aguas Desterró su cuerpo y voz El viaje llevó recuerdos de una niña Que guardaba risas de sandía Semillas plantó y renacen en tierras nuevas su alma floreció. No en estrellas que ni siquiera contaba para destetar el sol. Destinó su mar para olvidarse de sus aguas, desterró su cuerpo y voló. Qué bonito, qué bonito. Sí. Este, sí, y estas canciones que creás eh, son, bueno, tienen que ver con, con la vida misma, ¿no? Con, uh -huh. con vos. Sí. Uh -huh. Y también la literatura me ha aspirado a canciones también. Uh -huh. y, sí. Cosas que he leído, cosas que me gusta, que me.. O sea, el simple hecho de. Sí, de observar algo, alguna anécdota y, y Bueno, alcance. con estos calores, con la ola de calor en, en Mar del Plata ha invitado a muchos a leer en la playa hasta la noche mm. o en, en la maca, en el jardín, en mi caso también. Y, y ayer me acosté a las 2 de la mañana leyendo. Leyendo. ¿Qué leías? Sí, y me, y estaba leyendo una serie de cuentos de Leo Maslía. Mm -hmm. Este, muy divertidos y estoy dándole a los cuentos ¿no? eh, ya leí todos los cuentos de Fontana Rosa y estoy releyendo Leo Maslía uh -huh. que tiene un juego de, de palabras es maravilloso uh -huh. eh, hay una nena que dice algo ahí ¿Qué? Te dije que se termina el programa. No me lo dijiste, no me lo dijiste y no, no, no me grites. Eh, hay otras maneras de decirlo. Por favor, ¿Puedes poner un poquito de música? Por, por supuesto, Río, por supuesto. Eh, eh, pero Lara, ¿qué, qué, ¿qué dice Lara? Ahora no. Ahora no, bueno, listo. ¡No! No, eh, eh, pero nos tenemos que despedir del programa Y vos sabés, Ceci Casco Que en este programa En casi los 496 programas wow. Hemos pasado más o menos unas 400 versiones de hasta siempre Ajá. Pero nos falta la versión de Ceci Casco uh -huh. Bueno, ¿Sí? vamos Vamos Gracias, Ceci, por acompañarnos, por compartir tu música. Gracias, Pablo Guso por la operación psicotécnica y el, la contención eh, psicopedagógica de, de los chicos. Este, gracias a los oyentes y a las oyentes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo, por no, la no, invitación. Por, por, nos agradecemos. ¿Sí? Vamos. Bueno, cantan conmigo, ¿no? Sí, sí.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 Comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte y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 donde espera la firmeza de tu brazo libertario, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu. otra oreja Buenas noches, jugamos mañanas. Sí, no, sí, no. Radio